Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Asumió Julio González al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de La Pampa. Luego de la salida de Juan Carlos Tierno por decisión del gobernador Berna, González dio algunos indicios de sus políticas en diálogo con nuestro cronista de exteriores. Sabemos que hay problemas y, que hay que abordarlo en cuanto hay que... Eh, sea la seguridad en la parte delictual o como sea la, la lucha con, con el tema de, del tráfico de droga, el consumo, eh, es tan importante eh, hacer acciones concretas para disminuir la oferta, pero también es una actividad importante, eh, multisectorial para abordarla en, en disminuir la demanda. O sea, para eso es eh, la tarea interrelacionada con todos los agentes de la comunidad y del Estado en sus distintas facetas y obviamente también una relación, eh, si bien desde lo institucional, eh, la relación del Poder Judicial con el gobierno a través del Ministerio de Gobierno, obviamente con la justicia, eh, muchas cuestiones para la investigación y con el Ministerio Público Fiscal también contado El diputado del Partido Justicialista, Ariel Rauschenberger, no hizo pública su decisión frente a la próxima votación del próximo miércoles sobre la despenalización del aborto. Dijo que es una cuestión que atraviesa varios aspectos. Eh, le hemos charlado con los otros representantes que son del PJ en la provincia, Es eh, un tema personal que atraviesa lo político, transversal, así que yo la, la posición mía es manifestar la posición del día que se dé la, la votación en el Rocín. La cuestión más amplia que, que, lo, que lo sanitario, que lo excede también a lo religioso, eh, pasa bueno, por el tema de, de los derechos de la mujer elegida, el tema de las dos vidas, o sea, hay varios aspectos este, que a medida que vos te metes en el tema es muy profundo el tema del Código Civil, el tema del Código Penal, la, la cuestión constitucional, eh, la cuestión científica, por digo, son muchos aspectos. Eh, bueno, ya tengo más o menos la idea formada, pero lo voy a manifestar el día del, de la votación. En la quermés de los sábados, Daniel Oliveto, estudioso del cannabis, fijó posición frente al limitadísimo anuncio del Ministerio de Salud sobre la incorporación del cannabis medicinal en el Bademecum provincial, pero exclusivamente para casos de epilepsia refractaria. También ilustró respecto de las distintas posibilidades que tiene la planta de marihuana y sus diferentes efectos. ¿Qué es lo que pide la gente? Aceite de cannabis para el dolor. Obviamente que no se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 para que más o menos entiendan lo que es la dosificación, utiliza la misma cantidad con la que se arma un porro, pero lo utiliza durante un mes. La CGT Regional Sur pide a la Conducción Nacional de La Central que convoque a un paro general y a un plan de lucha ante las medidas que está tomando el Gobierno Nacional. Luis Fajriani, secretario general de la CGT local, dijo que se necesita un plan de lucha continuado. Los despidos... En, en las empresas privadas es producto de la gran crisis que este gobierno está produciendo con la política que lleva adelante. Sin ninguna clase de duda, ¿no? Sin ninguna clase de duda. Si no cambia la política económica, esto se va a profundizar y mucho. Nosotros vemos con, con preocupación como pequeñas empresas que, que en cierto modo funcionan también como familias, ¿no? Con, con sus trabajadores y demás... Eh, hoy se encuentran en la obligación de tener que despedir porque, porque no le cierran las cuentas, ¿no? Uh -huh. Y porque no tienen trabajo, que esto es, esto es grave. Eh, a esto se le hace frente, con nosotros hicimos un comunicado este fin de semana de, de la CGT, donde le pedimos a la CGT, CGT Central que se priorice la unidad del movimiento obrero y que se convoque a un plan de lucha que incluya un paro general. Lo que necesitamos es tener un plan de lucha que sea consecuente, que sea continuado y que dure más que un paro general. Trabajadores de Vialidad Nacional se manifestaron en alerta permanente por los despidos en varias reparticiones del país. Fabrizio Cabral, representante gremial de los trabajadores, indicó que aún no hubo despidos en La Pampa y adelantó que el próximo jueves habrá una radio abierta para visibilizar este conflicto. Acá en la provincia de La Pampa todavía no, eh, sí siguen estando los 52 compañeros de, de parte de Buenos Aires y parte en algunas provincias, como si sea Catamarca, Río Negro, eh, Salta, Córdoba, que sí han tenido, eh, así que creemos que, que esto es por goteo, que van, van por tanda, eh, pero por lo ahora en La Pampa no, así que bueno, igual de todas formas no nos quita la preocupación o, o, o la, de, la incertidumbre que, que estamos teniendo. Así que pudimos escuchar también a los compañeros y se ha decidido continuar con las medidas y seguramente el jueves vamos a estar haciendo una radio abierta en la Plaza San Martín eh, para comentarle a la sociedad qué es lo que está pasando. Ese quite de colaboración comienza de hoy, desde las 10 de la mañana a las 12. Eh, se va a extender eh, hasta tanto no tengamos alguna noticia favorable o se, puede, o se puede cortar o se puede acentuar, digamos, las medidas de fuerza. Funcionarios del PRO se juntaron con los ex trabajadores de Alpargata Sociedad Anónima despedidos la semana pasada. Juan Carlos Domínguez, trabajador despedido de, ese, de esa planta, habló con Radio Cracia, Dijo que el gobierno no tiene que ayudar a la empresa, nos tiene que ayudar a nosotros. Lo que me indigna es que tuvimos una reunión en el comedor de, de La Laguna, Que fueron muchas autoridades de derechos humanos, fueron abogados, fueron incluso la abogada de ANSES, que nos dijo que por ser eh, cesanteados los empleados de Alpargato, nosotros teníamos un tipo de, eh, a ver cómo te puedo decir, ¿No? de, de privilegio ¿no? para que los nuestros eh, haga más rápido los trámites para el fondo de desempleo y todo lo que respecta a este tema. Cosa que ahora mis compañeros dicen que no, que hay que esperar un mes, que casi hay dos meses. Entonces yo me pregunto si es político o, o qué caramba es. Vivas, libres y desendeudadas, es la consigna de este 4J. La militante social Silvana Montesino habló con Radiocracia, convocando a la concentración que será desde las 17.30 en la Plaza San Martín para reclamar contra la violencia machista y por la legalización de la práctica del aborto. A la tarde nos vamos a juntar, todas las mujeres, para las mujeres, las compañeras del colectivo Trans, A, bueno, a juntarnos a, a marchar por el Ni Una Menos, que en realidad es por, para que esta vez estemos todas juntas y podamos lograr eh, basta de femicidios y, y bueno, eh, acompañar esta movilización, sí Que las mujeres no se mueran en aborto plantino es un derecho humano de lo cual nosotras venimos hace mucho tiempo, el foro por el aborto legal sobre gratuito acá en La Pampa, hace 13 años que está, eh, y hace mucho tiempo que viene militando las compañeras, eh, con, yendo a todos los lugares, de hecho antes de estamos haciendo este cabildeo para el 13 de junio.